Nosotros estamos convencidos Este tiempo, estos años Son un periodo de comprensión Una etapa de síntesis Por ello los misterios hoy se desvelan Eso es lo que queremos hacer Junto a nuestros compañeros Desvelar, retirar el velo del oculto es muy curioso Javier Que en estos días también mmm, Se esté descubriendo tanto sobre Sudamérica Y que está ocurriendo ahora en otro tiempo estuvo de moda la India, Oriente otros países, África incluso sin embargo ahora nuestras miradas, las miradas yo creo de que casi todo el mundo, no solamente gente que esté en el mundo esotérico sino otro tipo de personas estarán enfocadas hacia Sudamérica a lo mejor como decíamos en esa introducción ese momento de desvelar los misterios los secretos, desvelar quitar el velo de lo oculto en cierta manera se preveía, es decir incluso las tendencias políticas y la política internacional están encaminando muchos de sus esfuerzos hacia Sudamérica y todo eso hace que en nuestra mentalidad europea fundamentalmente eh, tiende ya a mirar hacia hacia nuestros vecinos del sur hasta ahora bastante denostados y en algunas ocasiones y muy injustamente incluso despreciados por nosotros mismos ahora nos damos cuenta de que esas tierras forman un cúmulo de personajes, de gentes y de lugares de vital importancia para comprender incluso la propia esencia del ser humano y es precisamente como dices en este periodo cuando empezamos no solamente a entender la importancia contemporánea de estos lugares sino la importancia que han jugado en el pasado, quizá uno de los secretos mejor guardados y que estuvo circulando sobre sobre todo entre corrientes de sociedades secretas e incluso dentro de la propia Iglesia Católica, antes del descubrimiento oficial de América en 1492, fue precisamente la existencia de la propia América, que ya era conocida entre esas eh, pequeñas corrientes intelectuales europeas. Quizá desde el propio descubrimiento eh, por parte de Leif, que, que hacía mención antes, el hijo de Giegel Rojo, en el 992 de América, eh, ese tipo de noticias fueron filtrándose poco a poco, hasta el punto de que, por ejemplo, en el año 1100, el Papa Pascual II ya nombraba a un obispo, eh, a Eirikur Noobson, para que se dedicase, nada más y nada menos, que a tratar ya de evangelizar y de extender el cristianismo. A, una, a un lugar que ellos llamaban las tierras más allá del mar en el año 1100, el año 1100 estamos hablando pues casi cuatro siglos antes de, del descubrimiento oficial Y probablemente eso fue lo que hizo, que y eso es un dato extraño y poco conocido, que en el 1477, en febrero de 1477, Colón llegara a Islandia precisamente para seguir las pistas de Leif, para tratar de obtener todos los datos de ese primer descubrimiento. Y desde Islandia ya, y una vez recogidos todos esos datos, preparar lo que sería el desembarco definitivo en el Nuevo Mundo. Muy curioso porque yo quería comenzar hablando de eso, de Cristóbal Colón, el bueno, hipotético descubrimiento, descubridor de América, aunque bueno, ya se sabe que habían llegado antes los vikingos, pero no se sabía o muy poca gente sabía que Cristóbal Colón fue antes a Islandia, quizá como tú dices, siguiendo esa pista de ese anterior descubrimiento de los vikingos Sí, es bien extraño porque el, lo que son los primeros pasos del descubrimiento de América eh, se producen en un momento extraordinariamente especial, eh, no solamente por las circunstancias políticas de aquel momento de España y de Europa en concreto, sino también, eh, digamos que por el, el tipo de personas que jugarían eh, un papel importantísimo en esto Tienes personajes absolutamente extraños y, desde luego, definitivos como Colón o como el propio Hernán Cortés, eh, que jugaría un papel fundamental en la conquista de México, que son personajes, desde luego, fuera del espacio y fuera del tiempo. Son, son personajes bien singulares. Y Colón, mmm, si de algo eh, podía acusársele, era precisamente de ser demasiado buen documentalista. Probablemente acudió a América no siguiendo un impulso puramente intuitivo, sino eh, apoyándose bien en mapas y en cartas de navegación anteriores a él mismo y que ya señalaban las rutas hacia las Américas. Es decir, que él ya sabía dónde iba, tenía mucho más datos de lo que uno pudiera pensar. ¿no? Sí, desde luego que sí. Fíjate que, bueno, el, el mapa clásico en este sentido es, el luego, el, el mapa del Piri Reis, que se conserva actualmente en Turquía, y que eh, es un mapa mmm, de que es casi contemporáneo a la conquista de, de México por parte de Hernán Cortés, cuando todavía las tierras americanas no estaban cartografiadas. Y es un mapa que copió un almirante turco, Piri Reis, eh, en, los primeros, eh, en los primeros años de, ya del siglo XVI, y que él, el propio Piri Reis contaba en el anverso del mapa que todo ese cúmulo de datos geográficos habían sido copiados de sucesivos mapas anteriores muy anteriores a 1492 y en ellos se cartografiaba a la perfección América uh -huh. y muy probablemente eh, Colón accedió a, si no el mapa de Piri Reis, por supuesto que no porque es posterior, pero sí a los mapas originales que después dieron pie a estas nuevas versiones Primer dato, Colón, quizás sabía dónde iba Y antes, perdón, de la primera desconexión es muy curioso Los gastos que ocasionó el viaje de Colón, no sé si lo tienes por ella a mano eh, Pero decía que por seis meses de sueldo lo que tuvieron que pagar los Reyes Católicos Un estudio hecho por Javier Cabello La Piedra Ya por seis meses de sueldo a Colón le pagaron 500 pesetas Por seis meses de sueldo a Martín Alonso Pinzón, 450 Por seis meses de sueldo a Yañez Pinzón, 450 también eh, Por seis meses de sueldo a los 120 tripulantes que iban les pagaron 10.500 pesetas Por equipar toda la flota completa, 14.000 pesetas viveres eh 1. 1250 pesetas al mes por cada tripulante. Eh, en total el viaje del de, descubrimiento fueron 65692 pesetas. Qué curioso, ¿verdad? <risa> Lo que ha aumentado la vida, cierto. Seguramente bueno, para aquel tiempo sería una, una ingente fortuna pero con 65.692 pesetas de entonces se pudo descubrir un nuevo mundo. Claro, también habría habría que pensar que, que dado el dinero que se tuvo que invertir en aquel momento, eh, los propios reyes católicos eh, no o sea estaban bien seguros de que no estaban dando ese dinero a fondo perdido, como la historia nos ha querido dar a entender hasta ahora, segura. sino que se trataba de una inversión segura que el propio Colón se había encargado muy bien de documentar ante los propios monarcas españoles. durante dos minutos vamos a descansar de este viaje tenemos mucho camino por recorrer simplemente serán dos minutos y enseguida volvemos aquí a la sintonía de Onda Cero bueno. espacio en blanco la puerta hacia otras dimensiones Pues ya estamos de nuevo en camino, cuando son la 1 y 31 minutos, 12 y 31 las Islas Canarias. Javier, eh, vamos no, a ver si nos metemos en el tema. Hay muchas cosas de las culturas por comentar, pero quizá habría que empezar hablando... ...de propiamente el relato de la conquista, del descubrimiento, que fue mucho más mágico de lo que creemos, ¿verdad? La verdad es que sí, son muchas las circunstancias extrañas que confluyeron, como te decía antes... Eh, ...tanto en las personas que dirigieron la conquista... ...como en el momento en que se produjo la conquista. Por ejemplo, eh, de todos los relatos de la llegada de los españoles a América... Eh, ...ya el propio de Colón tiene sus partes extrañas. El, en el diario de Colón, que es quizá la fuente más eh, extraordinaria de datos... ...de esos primeros momentos en, de, la, de la conquista de América... Eh, ...encontramos una serie de pasajes bien, bien singulares. El 11 de octubre de 1492, es decir, el día antes de, de la hora H... Eh, Colón anota en su cuaderno de bitácora que han estado viendo una serie de luces extrañas verdes eh, que habían estado jugando alrededor del mástil de la nave y que eh, habían podido ver los tripulantes de las tres carabinas. Lo curioso es que esas luces, esos prodigios celestes, no dejarán desde ese mismo momento de manifestarse continuamente, no solamente sobre la expedición de Colón, sobre ese primer viaje de Colón, sino sobre los siguientes viajes de Colón y sobre los siguientes viajes de los primeros conquistadores. Luces verdes encima de las carabelas. Sí, luces verdes encima de las carabelas el día antes de la, de la llegada a América, como presagiando ya esa, esa llegada. Y lo curioso es que el 14 de octubre de, de 1492, es decir, dos días después de, de estar llegando en tierras americanas, el propio Colón anota en su, en su libro, en su cuaderno de bitácora que los indios les estaban preguntando si er, ellos eran los dioses que ellos estaban esperando que vinieran del cielo les preguntaban directamente si ellos venían del cielo porque coincidían aquellas fechas con lo que ellos esperaban que iba a ser el regreso de los dioses esto se produjo de una manera mucho más insólita en México cuando ya en pleno siglo XVI, hacia 1519 aproximadamente, eh, Hernán Cortés eh, es abordado por un sinfín de, de indios pero, eh, que se muestran absolutamente atónitos por, por una serie de, digamos, coincidencias significativas en todo este proceso. Por un lado veían que Hernán Cortés eh, en, enarbolaba el símbolo de la cruz y el símbolo de la cruz para aquellos eh, indios representaba al dios Quetzalcóatl en Dios Quetzalcóatl ellos lo representaban como una serpiente alada entonces los brazos pequeños de la cruz eran como las alas de la gran serpiente y aquella cruz que llevaban los españoles para ellos era el estandarte del propio Dios Quetzalcóatl que precisamente en aquel año ellos estaban celebrando el año de Akalt que es el año al que ellos dedican eh, que ellos dedican a esta divinidad, a Quetzalcóatl pero el año uno además de ese... el año uno mm. además eh, se produce otra extraña circunstancia es que Moctezuma había estado teniendo una serie de pesadillas durante, digamos, las semanas anteriores a la llegada de Cortés en las que él veía mmm, cómo llegaban una especie de semidioses barbudos de color blanco, de piel de color blanca que ya estaban anunciados en todas las profecías de, sus, de su propio pueblo y a este tipo de hombres, a los españoles, se les conoció inicialmente como Teulés que significa en, en el propio idioma de Moctezuma los casi dioses, porque ellos pensaban que se trataba efectivamente de los heraldos, de los, de los propios dioses. Y hubo muchas tensiones entre Moctezuma y sus hombres en, el, en los momentos iniciales de la conquista, porque eh, algunos de los fieles de, de Moctezuma se dieron cuenta de que aquellos eh, semidioses lo único que tenían eran eh, barcos y armas que ellos no habían visto en ningún lugar antes, pero que, sin embargo, eh, eran perfectamente... ...humanas, por decirlo de alguna manera... ...ellos esperaban algo más extraordinario... ...y eso creó muchas tensiones... ...dentro de, de, de, de todo el pueblo de Moctezuma... ...e hizo que finalmente... ...este pueblo se reindiese ante Cortés... ...pero por esa especie de coincidencias... ...significativas que se produjeron... ...tampoco hay que desdeñar desde luego... ...el hecho de que hubo muchísimas apariciones... Eh, ...de la Virgen... o ...por lo menos de entidades que se aparecían a la Virgen... ...incluso de, de San Jorge y Santiago... ...que se aparecían a los propios indios... ...y a las propias tropas de de Moctezuma, y les decían que ellos no tenían nada que hacer contra los invasores españoles. Era una especie de fuerza desmoralizante que no tenía nada que ver directamente con los españoles, pero en cualquier caso que debería hacernos reflexionar mucho sobre quién estaba dirigiendo la conquista y por qué se estaba... Digamos que diseñando un plan eh, capaz de acabar con esas culturas florecientes, superiores numéricamente e incluso estratégicamente a los propios españoles, para que eh, estas tropas perdiesen su batalla ante un puñado de españoles. Sí, eso, últimamente estamos hablando mucho de cosas que están como programadas, escritas por alguien como que la historia se está dando, está dando una serie de pasos previamente fijados por alguna inteligencia parece que también ocurrió una conquista, ¿verdad? La verdad es que sí, además hay relatos puntuales que nos parecen indicar por lo menos esa especie de programación. Por ejemplo, eh, cuando Cortés llegó a un... Hay un relato muy concreto que, es, que es, es bien significativo. Cuando Cortés llega a uno de los poblados, de los pueblos eh, cercanos a Moctezuma, que se llamaba Trascala, eh, allí planta una cruz. Están durante varios días en este poblado sometiendo a los indígenas y eh, en el lugar más prominente de, de este poblado planta una, una gigantesca cruz. El caso es que cuando ellos abandonan el poblado, los indios van a, inmediatamente a quitar esa especie de, de ídolo que les han impuesto, pero se da la extraña circunstancia de que en ese momento desciende una columna como de nubes, igual a las que se describen en el Antiguo Testamento, que guiaban al, al pueblo elegido, desciende sobre ese lugar y permanece estática encima de la cruz durante tres años. ¿Tres años? Tres años. Una columna de nubes eh, idéntica a la que se describe en el Antiguo Testamento que permanece allí durante tres años. Y ese es uno de los tantos prodigios celestes que se vieron, porque hubo también eh, escudos voladores con cruces como pintadas, o digamos que marcadas en la superficie, que aparecen relatadas en muchísimas crónicas y que sirvieron para que los indios se aterrorizasen y aprovechasen los españoles esa especie de, de inspiración divina para acabar con estos, eh, digamos opositores molestos uh -huh. y eso es una constante muy frecuente que hasta realmente hace poco tiempo no se ha tomado nunca en consideración y de la que hablan no historiadores cualquiera, sino historiadores de la talla por ejemplo de Fray Junípero de Serra o de otros eh, grandes como Bernal Díaz del Castillo que mmm, en todas sus crónicas del descubrimiento hablan de estos prodigios celestes. Y luego hay otras historias singulares también en el propio México ...que merece la pena anotar... ...recuerdas eh, un programa que tuvimos ya en... ...en Espacio en Blanco... de Jesús... ...exactamente, en, en diciembre... Mm. ...bueno pues eh, hay una nueva pista... ...sobre este caso que es también verdaderamente singular... ...un cuenta eh, Fray Junípero de Serra que eh, hacia el 1711 aproximadamente, mm. es decir, unos 100 años después de, de toda la historia de la, de la monja, aquella que se aparecía a los indios y que les evangelizó, etc. Una monja, para que no sabe la historia, sí. que estaba en Ágreda, no había salido nunca en, Agreda, en, Agreda, sí. en Soria, pero que a través se la veía en algunos lugares de México evangelizando por su cuenta. Curiosa Exactamente, historia. sí, curiosa historia. Bueno, pues el hecho es que mmm, aparece mmm, una india que se dirige a Fray Junípero Serra y, y, a, y a, otros, a otras personas que le acompañaban fundando misiones por allí, eh, concretamente en la sierra de Santa Catalina, muy cerca de Monterrey, en México, eh, aparece una indígena que mmm, les eh, que luego ellos bautizan posteriormente como águeda, o sea, bastante, casi, parecido. Casi, sí, bastante parecido, y que eh, les pide directamente el bautismo ellos, a Fray Junípero Serra prácticamente acababa de fundar la misión allí y no había habido ningún proceso de, de evangelización a aquellas gentes y sin embargo allí había una mujer ya anciana que les estaba pidiendo el bautismo cuando Fray Junípero Serra y sus acompañantes le pidieron que por qué les estaba pidiendo el bautismo de cuál era la razón de esa conversión repentina esta mujer les refirió una extraña historia que tuvo lugar aproximadamente unos 100 años atrás, es decir, coincidiendo con la aparición de, de esta monja de San María Jesús de Ágreda en, en tierras mexicanas, en la que eh, cuentan que dos personas muy parecidas a los monjes que dirigía Fray Junípero Serra pero vestidos con trajes blancos muy brillantes, habían descendido del cielo y habían estado conviviendo durante una larga temporada con, con los habitantes del poblado a la que pertenecía esta, esta anciana, y eh, había estado durante un, un buen periodo de tiempo evangelizando y enseñando eh, todo tipo de doctrina cristiana a aquellas gentes para después, igual que estas personas descendieron del cielo, volver a ascender a él y desaparecer para siempre. Y eso que sucede hacia aproximadamente el 1620-1625 coincide con ese periodo en que, apareces, en que se producen estas apariciones de la monja de Soria en, en ese lugar y eh, que nos hacen pensar de nuevo en una especie de evangelización programada, en una especie de allanamiento del camino para que cuando lleguen los españoles todo venga como ya muy dado. espacio en blanco. Un programa dedicado en exclusiva al mundo del misterio y de lo paranormal. Mucho más de lo que puedas imaginar. Hemos hablado de lo que se encontraban por allí los españoles cuando llegaron, pero se encontraron muchas cosas que fueron muy sorprendentes, ¿verdad, Javier? Parece que todo estaba planeado y ellos se sorprendieron también al ver montones de cosas que tenían esos teóricos pueblos subdesarrollados para, para ellos y para entonces, porque encontraron desde bueno, algunas maquetas que parecían... Y aviones? aviones cuéntanos un poco esta historia sí la verdad es que mmm, cuando se descubrió el, el nuevo continente, bueno lo de nuevo muy entrecomillado sí. desde luego eh, se encontraron cosas que no encajaban pero se han encontrado sobre todo más recientemente con, con posteriores investigaciones arqueológicas lo de los aviones es una historia bien curiosa y que hasta ahora no ha tenido ninguna explicación eh, digamos que plausible por parte de la arqueología oficial Y es eh, una serie de objetos eh, que se encontraron sobre todo en Colombia y que actualmente están en el Banco Nacional de Bogotá. En, eh, que son una especie de bueno fueron clasificadas comopolillas y eran una especie depolillas de, sí, y eran una especie de pequeños aviones mmm, de oro completamente que sometidos a un túnel de aerodinámico se descubrió que eran maquetas perfectas a escala de aviones que estarían capacitados para volar a, sobre todo en, en capas estratosféricas. Claro, el hecho de que unos objetos que aproximadamente tendrán unos 3.000, 3.500 años de antigüedad eh, reflejen una tecnología aeronáutica, imposible de conocer en aquella época y casi imposible de conocer hasta hace muy poco tiempo para nosotros pues eh, refleja que algo estaba sucediendo allí y que eh, los prodigios técnicos a los que ellos eran capaces, eh, aquellos pueblos sobre todo eh, en el cono suramericano pues deberían hacernos reflexionar bastante sobre cuál es, eh, digamos que la capacidad técnica de aquellas personas ahora bien, para los que piensan que se trataba de extraterrestres, los que estaban dando este tipo de conocimientos eh, resulta también un poco chocante descubrir que esos extraterrestres entonces se desplacen en aviones. Es como si hubiera habido una especie de transgresión del espacio-tiempo y ellos hubiesen tenido una especie de visiones de lo que serían nuestros modernos aviones en la actualidad. Luego ocurre que ese mismo tipo de tecnología aeronáutica también se encuentra en el Antiguo Egipto y en el Antiguo Egipto también en el Museo Arqueológico del Cairo se encuentran al menos 10 aviones de, esas, de esa especie de reproducciones de aviones en madera, en este caso, que sometidos a los mismos túneles de, de, de aeronáuticos, se descubre que son objetos aerodinámicamente perfectos. Pero no son los únicos objetos imposibles, por llamarlo de alguna más. manera. En este, en este número de más allá, nuestro compañero Manuel Carvallal escribe un artículo en el que habla, bueno, desde el, no vamos a hablar esta noche de los tópicos de Teotihuacán, Sastahuamán, Palenque, ahí está el astronauta de Palenque, sino dar otra serie de, de datos nuevos. Hablabas, por ejemplo, de los mapas de Piri Reis, hay otro caso, el objeto de Coso, que se llamaba, que fue encontrado el 13 de febrero de 1961 por dos investigadores, eh, Lane y Maxi, que encontraron en el interior de una geoda en Olancha, California, un extraño objeto. Hicieron una serie de análisis con los rayos X y lo que pareció que salía de allí era una bujía de un coche. ¿No, Javier? Efectivamente, hay otros estratos geológicos también encontrados en América, en los que eh, al partir esa especie de esas piedras que se remontan al menos a la era terciaria, encuentras dentro formaciones que parecen tornillos y que no tienen vuelta de hoja, que son o sea, por lo menos parecen tornillos también existe, junto en, en Texas en concreto hay un lugar bien extraño en el que junto a pisadas de dinosaurio existen sobre la lava existen también pisadas de pies humanos eh, que son ah, casi tres veces los pies que nosotros tenemos actualmente es decir, que pertenecerían a gigantes y que están allí eh, marcadas al lado de las propias pisadas de dinosaurios es decir, que alguien conviviendo con los dinosaurios en la era terciaria y con pie humano ...caminaba descalzo al lado de estos grandes aureus. Vale. Eso, eso, eso nos plantea cosas muy inquietantes... ...muy inquietantes porque entonces habría que plantearse... ...que es América la cuna de la humanidad... sino que es África o, o que son algunas partes de Europa... ...los lugares de asentamiento del, del propio ser humano... ...y existen algunas eh, investigaciones arqueológicas... ...sobre todo de primeros de siglo por parte de... Mmm, ...destacados antropólogos y arqueólogos como... ...Florentino Amejino en, en Argentina que llegaron a descubrir eh, diversos eh, huesos y restos humanos que pertenecían indudablemente a, a seres humanos evolucionados y que cuya datación arrojaba el sorprendente dato de que esos hombres estaban caminando sobre América también en la era terciaria igual que también a la era terciaria pertenecen una buena parte de, de las misteriosas piedras de Ica de las que también podríamos hablar hablaremos al final porque hay un mensaje que puede ser importante para los hombres de nuestro tiempo esos seres a lo mejor fueron los que hicieron ese increíble cráneo de cristal tallado de una sola pieza con una técnica que casi es imposible en nuestros días si sí, encontramos además en, en Belice eh, por, por un arqueólogo británico, eh, ese objeto mmm, más o menos se le calcula en unos 3600 años de antigüedad está hecho en cristal de roca y la única manera, mmm, digamos que coherente de, de detallar ese objeto sería fundiendo el cristal de roca lo que ocurre que para fundir el cristal de roca se necesitan altos hornos eh, que nosotros eh, solamente hemos podido obtener recientemente Y lo más sorprendente de esta historia es que el cráneo de cristal que se exhibe, que se exhibe habitualmente y que está en el, en el British Museum de, de Londres no es el único. Existen otros dos cráneos de cristal más que están en otros dos museos en Europa y que eh, muestran la misma técnica perfeccionada de fundición del cristal o al menos aparentemente de fundición del cristal. Y hasta hoy todavía no se sabe eh, exactamente a qué cultura pertenecen. ...porque se habla de que podrían pertenecer a los mayas... ...pero no está nada claro... ...se habla que podrían pertenecer a los aztecas... ...pero tampoco está nada claro... ...y no son pocos los investigadores que sospechan... ...que esos cráneos son mucho más anteriores... ...que a estas dos civilizaciones. Ya has hablado de los mayas y de los eh, aztecas de las cuales hemos ya hemos tratado unas otras veces en el programa, queremos hablar de otras que no son tan conocidas. Curiosamente últimamente se están poniendo muy de moda unos indios los indios Hopi, que aparentemente vivieron en Estados Unidos, o que todavía siguen estando, porque has estado hace poco tiempo sí. con, con los descendientes indios Hopi todavía, evidentemente pero que tenían una curiosa historia y que parece ser que viajaron por toda América Sí, bueno, la historia de los indios Hopi es verdaderamente singular. Yo estuve, como dices hace, hace ya más de un año en, en Arizona, y en medio del desierto te encuentras ya los indicadores de la reserva en la que ahora mismo están confinados los, los indios Hopi y donde todavía siguen conservando casi impolutas sus tradiciones más ancestrales eh, sobre todo la tradición oral que ha podido rescatarse por parte de los indios Hopi, sobre todo del gran jefe de los indios Hopi que es Oso Blanco y que ha podido rescatarse sobre todo gracias a Joseph bloomrich un ingeniero de la NASA que durante estos últimos 20 años ha estado exprimiendo poco a poco a Oso Blanco para que le fuese confinando oralmente todo este tipo de enseñanzas eh, nos revela una historia verdaderamente singular dicen los Hopi que su origen está en un continente hundido en el Pacífico que ellos denominan con, eh, con el nombre de Cáscara que nosotros quizá podríamos identificar eh, con la Atlántida y que mmm, en su momento en el momento de la destrucción de la, de la Atlántida por una serie de circunstancias eh, cataclísmicas en ese momento en el planeta pero también por unas guerras que habían mantenido este continente con otro continente muy desarrollado en el planeta eh Hay una emigración masiva hacia el continente americano, se asientan inicialmente en Tiahuanaco, en Bolivia, después pasan una serie de ellos a Palenque, y lo curioso de, de este tipo de, de relatos es que durante todo el momento de esta expansión, los indios Hopi están, digamos que, custodiados o, o digamos que, tutelados por los kachinas, que serían una especie de divinidades, aunque ellos nunca los definen como tales. Serían una especie de seres superiores que dominarían eh, las técnicas del vuelo, por ejemplo, y que serían una especie de instructores continuos de esta tribu, a las que les enseñarían, por ejemplo, a manejar el arte del talar grandes piedras, como las que hay en Sacsayamán, por ejemplo, a pulir piedras, Y ensamblar esas grandes piedras y también a crear grandes cavidades bajo la superficie de la tierra y tender largas galerías de túneles por debajo de todo el continente americano. Y eso se recoge ya en las tradiciones de los, de, de los, de los propios indios Hopi y que hacen referencia a estos cachinas u hombres voladores. Y es verdaderamente singular, sobre todo todo lo que tiene que ver con, con Tiahuanaco, con el, con el lago Titicaca también en Bolivia, porque toda esa zona es, es realmente mágica y tiene conexiones extrañas además con, con el planeta Venus, toda ella. Uh -huh. eh, por ejemplo, sabes en, en, en Tiahuanaco está la famosa Puerta del Sol, donde uh -huh. aparecen grabados en, en sobre relieve una serie de símbolos bien extraños y que algunos investigadores contemporáneos eh, han identificado como un calendario perfecto del Día Venusino. ¿Qué hace un calendario venusino en un lugar como, como Tiaguanaco? Bueno, la verdad es que por las propias características del lugar la verdad es que uno no se, no se extraña del todo porque el lugar es un poco extraterrestre ya de por sí mm -hmm. pero sin embargo sí que son mm, singulares mm -hmm. las cosas que hay en el cercano lago Titicaca eh, Titicaca además significa piedra del jaguar Y efectivamente el lago, visto desde el espacio, cartografiado desde el espacio, tiene todo el aspecto de un jaguar saltando sobre su presa. Pero al margen de esa especie de circunstancia anecdótica, muy entre comillas, eh, lo cierto es que existen tradiciones como la de la diosa Orejona, en el lago Titicaca, que eh, hablaría de que esta diosa mmm, vino desde la estrella mmm, de la mañana, desde Venus, mm -hmm. pues, la estrella del alba, Eh, se dedicó a aparearse con los hombres que habría en ese, lugar, en ese momento en, en, en las proximidades del lago Titicaca y dejar una descendencia eh, mitad humana y mitad divina que se extendería por todo el continente y que sería realmente la génesis del hombre contemporáneo. Curioso esos indios Hopis que dice que llegaron al nuevo continente por dos vías diferentes. Unos, los menos, los más principales, llegaron por el aire mientras que el pueblo lo hizo cruzando un inmenso mar a través de un extraño archífero. Exactamente, cuando Cascara se hundió, cuando ese inmenso continente se hundió, hubo una serie de, de indios que, eh, conducidos por los Kachinas, por esa especie de, de seres instructores, eh, los llevaron, de digamos que de avance de, del resto del pueblo para que explorasen las tierras y buscasen lugares de asentamiento. Mm. Y después, eh, cuando esos lugares de asentamiento ya fueron elegidos, el resto del pueblo cogió grandes barcazas y cruzó, Eh, el espacio que le separaría de ese continente que ya estaría a la deriva del continente americano por el que después se extenderían por toquía uh -huh. y en Palenque que sería uno de los lugares de asentamiento más fuertes se, se encontraría eh, principalmente digamos que la ciudad escuela de los Kachinas es decir en ese lugar eh, los Kachinas estarían instruyendo continuamente a los indios Hopi eh, a todas las técnicas que te he dicho antes de construcción tanto de ciudades eh, con el montaje de mover grandes piedras etcétera uh -huh. como también de construirlos ...las galerías de túneles. Quizá de los túneles hablemos después... ...pero muy, muy curioso también... ...los Hopi... ...tienen su historia dividida en mundos... los llaman mundos... ...y creo que estamos al final de un mundo... ...de un ciclo de esos de los Hopi... ...en este momento. Aparentemente ahora mismo estaríamos... ...al final del cuarto mundo... Eh, ...y eh, el, eh, según la, la propia genealogía... ...de los indios Hopi... ...nosotros deberíamos pasar... ...es decir, la especie humana... ...debería pasar por siete mundos... ...los anteriores... Eh, ...fueron todos... Eh, ...todos esos mundos finalizados... ...por decirlo de alguna manera... Eh, por grandes cataclismos y este mundo en el que nosotros estamos también debe finalizar por una gran catástrofe Habías dicho, Javier, que los Hopi estaban relacionados también con la construcción de túneles. Eh, hemos hablado algunas veces en el programa de ellos, seguiremos haciéndolo porque hay historias increíbles, pero hay unos túneles curiosos en Costa Rica eh, y en la zona de América Central, concretamente para Partiser, que dicen que comunican con ciudades desconocidas, subterráneas, que están ahí olvidadas todavía. Efectivamente, bueno, sobre todo en Ecuador y en Costa Rica y en, y en Colombia también, existen eh, aparentemente lugares de entrada a esos túneles. Y existen algunas tribus perdidas por... Por ejemplo, también en el Mato Grosso, en Brasil, que parecen querer custodiar esas entradas a los túneles. Por ejemplo, la Sierra del Roncador parece que existen varios de este tipo de extraños relatos en los que ciertas tribus custodian la entrada a los túneles y no dejan entrar a todo el mundo. Que Déjame que, que te diga, ayer curiosamente hablábamos con Sudamérica y uno de nuestros invitados, que dentro de poco nos va a contar la historia, nos comunicaba que habíamos sido invitados por la Guardiana del Paralelo 39 para ir a ver una de esas entradas secretas. A lo mejor algún día vamos. sí <risa> y bueno lo que es verdaderamente sorprendente es que no cabe prácticamente ninguna duda de que el digamos que uno de los elementos que unifican más a todas las culturas del continente americano es precisamente la tradición de los custodios de los túneles pero los túneles en sí no te, no serían lo importante, obviamente los túneles lo que harían sería conducir a determinados puntos bajo tierra donde se almacenarían grandes depósitos de conocimiento de la humanidad habría grandes bibliotecas en Ecuador se hablaba de que hubo personas que llegaron incluso a ver unas grandes bibliotecas construidas en base a planchas de oro donde se contendría toda la historia de la humanidad y en otros lugares también parece ser que existen esa especie de depósitos o de grandes bibliotecas de Alejandría perdidas, por denominarlas de alguna forma, en los que se conservaría todo ese gran tesoro de conocimiento que, de ser dado a la luz, eh, probablemente destruiría los pilares de nuestra propia civilización. Y de ahí que se guarden y se custodian tan celosamente. Eh, además, no solamente hay libros, sino parece ser que hay incluso piezas de tecnología eh, absolutamente desconocidas e inquietantes, ¿no? Bueno, parece ser que, que, que efectivamente bajo estos lugares se encuentran los legados de los dioses, porque esa es precisamente una de las cosas que más ha sorprendido en el transcurso de los años que se lleva investigando lo que se denomina la astroarqueología, es decir, las posibles visitas de seres extraterrestres en la antigüedad y de los dioses instructores. Todas, absolutamente todas las tradiciones mmm, primigenias en las que se basa el conocimiento de la humanidad están fundamentadas precisamente en un conocimiento transmitido por dioses venidos del cielo y por dioses instructores. Ahora bien, si aceptamos por un momento que esos dioses eran dioses tecnológicos, que, que vinieron de otro planeta y que estuvieron instruyendo a los pilares de esta humanidad, obviamente deba, debieron de dejar algún legado, o debieron de dejar alguna prueba incontrovertible de su presencia aquí, bien sea instrumental de navegación, bien sea lo que fuere. Y eso, muy probablemente, también, y según estas tradiciones americanas eh, semisecretas, eh, estarían también custodiadas bajo tierra, en los túneles. Este viaje por la América desconocida, la América oculta, se detiene durante unos minutos. La información que nos van a ofrecer enseguida nuestras compañeras está ahí esperando. Y después de ella, unos cinco minutos, más o menos, seis, regresamos. Tenemos que contarles más secretos. Queremos ir después, tras las huellas del dorado, ese mítico lugar donde dicen que hay muchos secretos todavía escondidos. Y además, queremos que nos acompañen en un eclipse de luna que vamos a vivir dentro de pocas horas. Se lo vamos a contar todo aquí, en el espacio en blanco, en Onda Cero, en las próximas horas. Enseguida volvemos... se unen los ríos, los bosques, los sueños, las leyendas. Todo se hace real. El dorado existe. He aquí su nombre. Amazonia. Dicen que el dorado existe Que está oculto a la visión humana Quizá esperando el momento justo Incluso, algunos miembros de nuestro equipo En plena Amazonía Oyeron hablar de él a los indios de la selva Y está allí En la espesura de ese continente De esa vasta extensión llamada Amazonía El regalo de los dioses Durante cientos de años ese lugar ha sido buscado. Lo hicieron aventureros, místicos, viajeros. Algunos incluso dicen que lo vieron, que estuvieron allí. Pero, ¿qué es el Dorado? ¿Dónde está? ¿Es el Paititi? ¿Está en Colombia? ¿En Venezuela? Trataremos de responder ahora algunas de estas preguntas. Y ahí está ese mito o esa realidad del dorado. ver ¿dónde existe? Existe, desde luego que sí. Existe. Existe mmm, en tanto en cuanto eh, existen suficientes indicios eh, para sospechar de su real existencia. Ahora bien, ¿Dónde está, exactamente? La segunda pregunta, ¿dónde está el dorado? ¿Dónde está el dorado? Bueno, pues yo me atrevería a decir que existen varios dorados, en tanto en cuanto que son varias las pistas que nos te conducen a lugares muy distintos entre sí y que todos ellos parecen apuntar a que son eh, lugares donde ha habido numerosas riquezas acumuladas o hay todavía numerosas riquezas acumuladas. Quizá el más ortodoxo de todos esos dorados, el, el más común y el que se admite normalmente como que es el dorado original, es el lago Guatavita, no muy, no muy lejos de Bogotá. Esa historia nacería además hacia el 1534, cuando un conquistador español, Luis de Daza... Escucha de un cacique de la zona la historia de que un, uno de los grandes señores de aquellas tierras cercanas al lago Guatavita, en determinado momento, eh, es presa de una curiosa historia, se mezcla como suele suceder mucho en América, el adulterio, el sexo y lo sagrado y eh, en el que mmm, un, uno de los, una, bueno, la mujer de uno de los grandes potentados de aquellas tierras comete adulterio en, en castigo de, de aquel acto sacrílego eh, esta mujer eh, acude al fondo de la laguna Gotavita para suicidarse eh, desaparece por completo y los grandes sacerdotes de la tribu le dicen que no está muerta sino que está viviendo en una ciudad de oro que hay debajo del lago Y para um, un poco remediar sus penas, el propio cacique, el propio rey de aquellos territorios, debería cubrirse de oro con una especie de polvo de oro que debería cubrir todo su cuerpo y eh, debería bañarse um, varias veces al año en el interior de la laguna para que ese oro se dispersese allí un poco... Um, hacer que él mismo se sintiese satisfecho eh, con la pérdida de su mujer y que no fuese un trauma para él lo que ocurre es que aquello que empezó el dorado significa literalmente viene de el hombre dorado o el indio dorado eh, lo que empezó siendo la idea de un indio que estaba cubierto de oro y que se sumergía en las aguas del Guatavita después se transformó en eh, una tradición en la que mm, un montón de personas acudirían a los bordes del lago Guatavita a lanzar objetos de oro Eh, y durante décadas y décadas y décadas allí se estarían lanzando continuamente objetos de oro y por lo tanto habría un tesoro de esos objetos allí. Estaba buscando el dato porque es una increíble cantidad de objetos la que se creen que podía haber caído así. Sí, eh, varias toneladas de objetos de oro eh, teóricamente habría allí ahora mismo en, en, en, el, en el fondo del lago Guatavita. De todas maneras, a principios de siglo se drenó el lago, eh, se quitó absolutamente toda el agua del lago para um, sacar del barro objetos que efectivamente había allí en grandes cantidades, lo que ocurre es que se tardaron mucho en, en recoger esos objetos el barro se solidificó y no pudieron rescatar ni siquiera lo suficiente como para amortizar la empresa de vaciado del lago por, temporalmente. ¿no? Pero ya te digo que ese es el lago o no, el dorado más ortodoxo. Existen otros dorados menos ortodoxos en este caso y que eh, no son por ello menos interesantes. Está, por ejemplo, la leyenda del Paititi en el departamento de Madre de Dios en el Perú, Ese departamento en concreto es una de las zonas más selváticas del Perú y en medio de, ese, de esa zona peruana se supone que está una ciudad en la que se refugiaría el hermano de Atahualpa, cuando llegó Pizarro al Perú, donde se llevaría todas las riquezas de, de los incas y las almacenarían allí. Ese, esa búsqueda del Paititi movió casi toda la, la conquista del Perú y de hecho fue el cebo, el anzuelo, que, mmm, que tuvieron los propios españoles para seguir expandiéndose por todo Perú lo ocurre es que nunca llegaron a, a ese Paititi y a lo máximo que se llegó fue a lo que se supone que es mmm, poco más o menos que la llave de acceso al Paititi que son que es la zona de Pusaro donde están los famosos petroglifos de, de más de 30 metros de largo sobre una gran superficie de piedra en los que se supone que se cuenta la historia de Cheringabane que sería una especie de mestizo divino en el sentido de que sería de nuevo mmm, eh, hijo de los un adiós Y, y de un hombre igual que sucedía con Orejona que hablábamos antes en el lago Titicaca y toda su descendencia que serían mestizos divinos mm. bueno pues Cheringavane sería uno de esos mestizos divinos que se encargaría de almacenar todas las pistas que conducirían definitivamente al Paititi y que sería precisamente el custodio de toda esa sabiduría que dejaría plasmada en esos petroglifos de Pusaro lo que ocurre es que mmm, no se sabe de nadie que haya pasado más allá de Pusaro gracias a la información de esos petroglifos porque hasta hoy permanecen absolutamente des, descodidos o sea, sin, sin poder clasificar Cistopaz sí, estuvo en nuestro programa contándonos una aventura que había tenido mmm, muy recientemente, sí. buscando ese Paititi no pudo llegar porque tuvo algunos problemas con... tuvo serios problemas fueron dos viajes, dos expediciones mm. las que él trató de conducir al Paititi ha sido la última persona que le ha hecho una expedición más o menos no es oficial para tratar de encontrar ese lugar y una vez más ha fracasado. Hay que tener en cuenta de que todo lo que es la selva amazónica en general eh, contiene numerosos templos y lugares sagrados que hasta hoy ni siquiera han sido hollados por el hombre, desde que fueron abandonados con la llegada de los españoles, la mayoría de ellos, y eso complica todavía más la, el hallazgo de un punto geográfico en concreto, es decir, Por mucho que se encuentren templos esporádicos o pequeñas ciudadelas esporádicamente en la selva, eso no nos da la certeza absoluta de que sea ese el Paititi de que sea ese la ciudad del Dorado, a pesar de las riquezas que podamos encontrar en, en esos lugares. El Paititi era otra de las segundas teorías o posibilidades, pero había personas que han buscado... El dorado en Venezuela, concretamente, ese poblado de los Somagua. Uh -huh. Sí, eh, existen varias eh, leyendas en torno a los Somagua y sobre todo también en torno a otros poblados como los Chipchas, que por la gran cantidad de oro que ellos tenían y que manejaban habitualmente, eh, eran eh, sospechosos de, de, de conocer el lugar donde estaba el dorado y apropiarse del oro y trabajarlo metalúrgicamente de la época aprovechando las corrientes marinas que se sabe que lo conocían mmm, otras civilizaciones contemporáneas a Salomón como los fenicios, etcétera Bueno, pues se, se supone que Salomón tenía tiempo en esos tres años de cruzar el Atlántico de llegar a América de llegar incluso al ese hipotético Paititi o el Dorado si es que estaba en Perú y obtener de ellos las suficientes riquezas eh, en un tiempo prudencial como para después volver y en esa expedición podrían emplear aproximadamente tres años. Decía que, llegaba, que la flota llegaba a Tarsis, o que es la bueno, ha sido identificada como Tartesos, que estaría en el sur de España, donde supuestamente embarcarían también monos y pavos, por lo tanto llegarían eh, otra vez a las tierras de Salomón con el oro, que han tardado tres años en conseguirlo, y con los monos y, y los pavos que recogerían en España. Eso eh, lo que nos lleva es a pensar que los judíos, o por lo menos una buena parte de, de, de, de las 10 tribus perdidas de Israel... Pudieron en algún momento en la antigüedad, en la época del Antiguo Testamento, haber llegado a América. Y son numerosas las pistas que nos, que nos conducen y que apoyan esa teoría, porque, por ejemplo, en México se han encontrado numerosas representaciones del árbol de la vida. Existen relatos que hablan de la Torre de Babel y del diluvio, previos, por supuesto, a la llegada de los españoles y a la llegada de, la, de los evangelizadores. Y en lugares como en Perú, que es donde se supone que, es, que acudiría el rey Salomón y donde encontraría este ofir bíblico, pues se ha encontrado que el, muchos de los antiguos peruanos celebraban, por ejemplo, el Festival de los Primeros Frutos, que es una de las fiestas de las que se habla ya en la Biblia, también el Día de la Expiación a finales de septiembre, que coincidiría con el Día de la Expiación de los Judíos, que también, Eh, se dan instrucciones para la celebración de esta fiesta en, en el Antiguo Testamento. Todo esto es del Antiguo Testamento. Luego también se a, existía la ceremonia de la circuncisión. A los niños eh, en muchas tribus peruanas les circuncidaban igual que hacían los judíos por mandamiento de Yahvé en el Antiguo Testamento. Y existían numerosas palabras... Eh, sueltas que se pudieron recuperar del propio vocabulario de los incas, por ejemplo, que eran muy similares a vocablos eh, a, propiamente judíos. Por ejemplo, ellos hablaban de mesica eh, y ellos designaban con ese nombre también a un gran señor. Y mesica es muy parecido a la palabra judía mesía, es, mesías. Todo ese tipo de detalles y de indicios nos hacen sospechar de que muy posiblemente en la Antigüedad Clásica, en la Antigüedad del Antiguo Testamento, la, la redundancia, los propios judíos pudieron haber tenido ya fuertes contactos con América ya lo decíamos, esta noche vamos a descubrir o se estaban descubriendo gracias a ese nuevo continente, se estaban descubriendo en estos días, porque quizás sea el tiempo multitud de secretos, los judíos, según Javier Sierra según esas investigaciones quizá habían estado también en Sudamérica y Y Gis, decías que el Dorado, comenzamos esta parte del programa diciendo que el Dorado existe, pero si no existe, por lo menos como tú también has comentado, sirvió para descubrir ese nuevo mundo, empujar a un montón de seres a investigar, a explorar, a colonizar tierras. Hasta bien entrado el siglo XVIII eh, fue, yo creo, que el gran sueño de muchísimos exploradores y gracias a, a ese afán de riqueza y de codicia que, que ha caracterizado durante muchísimos siglos a los españoles en su afán de recorrer toda América, eh, desde luego estaba presente omnipresente diría en la idea de, del dorado como punto al que llegar eh, a, para realizar esas conquistas y para explorar nuevos territorios. Sobre todo en lugares eh, que hemos mencionado antes, en, en Perú en concreto, en Venezuela también, en Colombia también, y en algunos puntos de Centroamérica, la búsqueda del dorado y la búsqueda de la fuente de la eterna juventud, que sería el segundo gran anhelo de los españoles, eh, fue lo que caracterizó la conquista de América y sin cuyos sueños probablemente la conquista de América habría tardado mmm, por lo menos dos o tres siglos más en realizarse y en completarse. A lo mejor detrás de todo ello, de esa idea, había una inteligencia que estaba controlando y guiando todo. Es posible. Vamos con la tercera parte. Queremos todavía descubrir o llegar al último mensaje que nos puede dar hoy este continente. Seguramente seguiremos hablando de él y descubriendo muchas más cosas. Lo haremos después de esta información que llega ahora. Hasta hoy día, las húmedas tierras bajas de la península del Yucatán infestadas por la malaria permanecen en su mayoría sin explorar sin embargo allí moraron unos de los más misteriosos habitantes de la tierra los mayas se nos ha hecho creer que los mayas eran simples agricultores pero no hay razón lógica para que ellos hubieran laborado una de las tierras más áridas mayas no vinieron aquí para cultivar sino para esconderse no existen datos que indiquen de dónde vinieron, no hay pruebas de adónde fueron solo restan ciudadelas como Uxmal para recordarnos que eran gente marcadamente distinta a cualquier otra raza de la tierra una civilización brillante que creció y prosperó en un absoluto aislamiento y que parecía temer el contacto con otras gentes de la tierra civilizaciones que parecían tener contactos con otros seres que no eran de la Tierra parece que hay muchos, por lo menos bueno presunciones de que podían darse en Sudamérica. Claro, cuando existen tantos indicios uno tiende a llegar a la conclusión de que eh, ya nos estamos enfrentando a algo más que pistas nos estamos enfrentando ya a los indicios incuestionables de que esos contactos se produjeron en la antigüedad y en concreto en el cono Sudamérica y a lo mejor las piedras de Ica esas famosas de las cuales bueno todo, supongo que hasta todo el mundo habría ido hablar una prueba, porque hablaban de civilizaciones y del fin de una civilización que es como hoy queremos terminar. Piedras que dicen que tienen una antigüedad de 230 millones de años. Bueno, se, hay, hay, hay muchísimas dataciones del respecto de las piedras de Ica. La datación más estándar serían que es piedras que fueron grabadas hace unos 65 millones de años. 65 millones de años. Eh, nos estamos refiriendo al periodo de la era terciaria cuando teóricamente y según la arqueología oficial no existían los seres humanos sobre la Tierra, todavía no había aparecido el primer hombre, y cuando todavía los grandes saurios estaban poblando toda la Tierra y hace 65 millones de años al parecer, alguien grabó esas piedras la deducción eh, de cómo se ha podido datar este tipo de piedras es porque en muchos de los microsurcos de los bajorrelieves de las piedras han encontrado eh, pequeños fósiles de mmm, especies microscópicas que habitaban la Tierra hace precisamente ese periodo de tiempo y que están ahí desde que se grabó mmm, en bajorrelieve este tipo de, de dibujos y en ese tipo de dibujos mayormente investigados por el doctor Javier Cabrera de Arkea que vive actualmente en la población peruana de Ica eh, se encuentra toda una compleja historia de una humanidad ...que debió vivir en esa época, eh, precisamente en la zona del Perú... ...y que quiso dejar para las generaciones futuras... ...esa especie de biblioteca de, en piedra... ...de todos los conocimientos a los que habían llegado hasta ese momento. Ese gran esfuerzo de, de grabación... Eh, ...nos ha dejado mmm, un legado bastante impresionante... ...en el que se ve como una civilización progresivamente... ...y según la interpretación de, de Cabrera de Arkea... Eh, ...fue deteriorándose por el uso de combustibles contaminantes eh, y por el, un, un, un excesivo una excesiva degeneración de la propia ecología hasta que llegó a su propio fin. Si quieres al final leemos esa conclusión que sacaba Cabrera porque... Tiene que ver mucho quizá con el tiempo que estamos viviendo. Sí, quizás sí, quizás sea una advertencia incluso donde se pueda ver reflejado los modernos tiempos. Ahora bien, el tema de las piedras de Ica guarda bastantes sorpresas todavía. Por ejemplo, el propio doctor Javier Cabrera de Arquea guarda celosamente en uno de los rincones de su estudio, en la plaza de armas de Ica, una serie de piedras eh, que son verdaderamente sorprendentes y en las que aparece una especie de Jesucristo de la propia época de, este, de las piedras. Lo que no se sabe y ese es quizá el gran problema que presentan las piedras de Ica es si esto es producto mmm, o estas piedras en concreto son producto de una falsificación o si son piedras originales porque a raíz de que comenzasen a aparecer las más de 100.000 piedras hasta ahora catalogadas sobre en esta zona que han podido ser encontradas en, en grandes canteras eh, muchas de ellas no desveladas incluso por el propio doctor Cabrera pues... Mmm, Muchas de estas piedras, a, ra a raíz de aparecer a la luz, eh, hicieron que hubiera muchos oportunistas que quisieran falsificarlas uh -huh. y que quisieran eh, mostrarlas como auténticas. Lo que ocurre es que eh, la diferencia entre las auténticas y las verdaderas en el propio estilo de las propias piedras es más que, que, que diferenciable. Y el propio Javier Cabrera insinúa que existe una, una especie de gran galería, de gran túnel en Perú, antes que hablábamos de los túneles, donde existen millones de... Millones de piedras que él todavía no quiere desclasificar y dar al mundo mmm, por el temor de que eh, ese legado importante para la humanidad, ese conocimiento importante a la humanidad, pase a manos que no debieran y no se diera a conocer. Y quizá este momento sea un momento muy delicado porque el propio Cabrera tiene muchas mmm, suspicacias a, al respecto de cómo poder dar toda esa información al público. en esas piedras según la, la bueno el estudio que ha hecho Cabrera yo no sé si lo quieres leer tú dice que hubo una civilización que debido al mal uso de la ciencia y de la tecnología, comenzaron a escasear los recursos naturales. Se contaminó la atmósfera con gases irrespirables, se envenenaron los mares, lagos y ríos con desechos tóxicos y como etapa última del ciclo, una demanda creciente de energía obligó a forjar el mecanismo de la gran central energética, integrada por un sistema gigantesco de pirámides captadores de energía solar y convertidoras de la misma en energía eléctrica. Y eso provocó tal desequilibrio térmico gravitacional del planeta que trajo como consecuencia el cataclismo que destruyó al mundo que habían creado los propios hombres glitolíticos. Los grabadores de las piedras. de las piedras. A lo mejor ahí estaba... ...ese mensaje que nos estaban dejando desde hace millones de años... ...un aviso para la humanidad de hoy... ...que está contaminando los ríos, los mares... ...buscando nuevas formas de así, energía. Quizás lo que es verdaderamente sorprendente e irritante... ...es que un misterio arqueológico de tan grandes proporciones... ...como ese de las piedras de Ica... ...por la gran cantidad de piedras... ...que no solamente han aparecido en Ica, en Perú... ...sino que han aparecido en tumbas... Eh, precolombinas a lo largo de casi todo el continente americano, sobre todo la parte del cono sur americano esté siendo prácticamente ignorado por la arqueología porque su presencia resulta molesta y porque eh, admitir que alguien pudo haber grabado esas piedras hace 65 millones de años derrumba todos los esquemas de la actual eh, comprensión del nacimiento del ser humano sobre este planeta y que Porque esto resulta incómodo y porque esto resulte mmm, difícilmente aplicable a nuestros esquemas preconcebidos, se esté ocultando deliberadamente y se estén evitando estudios serios sobre ello, es realmente indignante. que hemos explorado mínimamente esta noche, de ese continente iberoamericano o toda América que tiene un montón de sorpresas? Que quizá ahí guarden todavía las claves del inicio de la humanidad, de finales de otras humanidades y quizá nos estén diciendo que tengamos cuidado, ¿verdad Javier? Yo creo que nos estamos acercando al acercarnos a América a nuestros propios orígenes y eso siempre nos va a hacer reflexionar sobre nuestra situación presente y nos va a hacer comprender mejor los tiempos que nos vienen. Encima. Aunque muchos no quieran que lo hagamos. Bueno, pero lo vamos a hacer de todas maneras, Seguro. Miguel. El 92 es un año de sorpresas, el inicio del comienzo de un nuevo tiempo, y aquí se lo vamos a seguir contando. Gracias, Javier. Como siempre, ha sido un placer estar contigo. El placer ha sido mío y espero volver a verte y volver a escuchar a nuestros oyentes también muy pronto. Dentro de poco seguramente seguiremos con eso sin la increíble cantidad de viajes que tú haces, que nos vayas a contarlo y seguiremos descubriendo secretos que para eso estamos. Gracias. Hasta pronto.